Muchas veces que gastamos tiempo del que tenemos para dedicárselo a lo que no queremos. La vida tiene un solo destino, morir. Pero muchas veces tenemos que cuidarnos de lo que nos puede derrumbar. Amo a quien te quiere, al que no te quiere, hasta a tu enemigo. Dale valor a cada momento. El tiempo que se va, no regresa. El reloj nunca para, cada hora tiene un valor no tan solo económico, también sentimental. Uno se muere, y el mundo continúa. La hay más que tu familia quiere lo mejor para ti. Todas las mañanas dale gracias a Dios por otro día, porque te supla salud y no cosas materiales, porque aquí todos somos iguales. Nunca permita que el vicio corrompa el alma cabez. el flu oh. leonayama como si nada de nada y no quieres saber de mi que me perdonara yo pensaba que tu solamente eras para mi tengo tu fo Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme Tengo tu foto pa volverme loco pensando en ti solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto pa volverme loco pensando en ti solamente en ti mi corazón roto A veces Demo, pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que con